Seis Águila. Empieza la guerra psicológica. Voz gigante. Hola, ¿qué tal? Tarde de lunes, son ya las 5, acaban de dar las 5 de la tarde y como un lunes más, como una semana más, llega a la sintonía de BFM 60 minutos llenos de chulería y actitud con lo mejor del country, del rock and roll y de la música negra. Hoy es casi casi un programa de despedida y digo casi casi porque es el último programa habitual del mes de junio, la semana que viene tendremos como último lunes de junio el especial de Club Negro y ya en el mes de julio haremos nuestros especiales de verano antes de irnos de vacaciones, así que lo que es el programa en su formato habitual, pues hoy es el último que tampoco es formato habitual. ya que levantaremos alguna sección y tendremos un poquito menos de música porque vendrá a visitarnos Marcos Sendarrubias a presentar su primer disco en solitario, pero bueno, eso será dentro de unos minutos. Por lo pronto, tenemos nuestro juego de las versiones, tenemos nuestra agenda de conciertos recomendados y tenemos alguna que otra novedad para estrenar y para compartir con vosotros. Es decir, lo que es un programa habitual de trepidación. Yo soy Alejandro Arteche y te doy la bienvenida a esto que ahora comienza y que se llama pues eso, Trepida y comenzamos nuestra agenda de conciertos recomendados de entrepidadión con la visita ya de Alejandro Escobedo Esta es la canción que da título al nuevo trabajo de Alejandro Escobedo Big Station, un disco que viene a presentarnos, bueno, pues pues ya esta misma semana. Este miércoles 20 de junio Alejandro Escobedo va a estar presentando sus canciones en el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián. El día 21 estará en el Apollo de Barcelona y el día 23 de junio Alejandro Escobedo presenta este disco, este Big Station en el Día de la Música en Madrid. y de un viejo conocido para los amantes del rock and roll como es Alejandro Escobedo, vamos con otros elementos que a los que les encanta el rock duro, el rock and roll potente, vamos, los tienen en su colección de discos sí o sí. Little Caesar, que están en nuestro país ya. ...el oro clásico de Little César... ...que ya llevan unos días en nuestro país... ...y ya llevan unos días tocando y pisando escenarios... ...pues eso, pues por todo el país... ...por lo pronto mañana día 19... ...mañana martes Little César... ...van a estar tocando en la planta baja de Granada... ...el día 20 estarán en la sala Supersonic en Cádiz... ...el día 21 en el Louis Louis en Estepona... ...el día 22 en el Sol de Madrid... El 23 en la sala Durango Club en Valencia y el día 24 de junio Little César termina su gira por nuestro país en la sala Apolo de Barcelona. Como empecemos a pinchar mucho esta música en repetición, vamos a terminar pareciéndonos al pirata. Seguimos dando os fechas, seguimos recomendando os conciertos para que los apuntéis en vuestra agenda y bueno, pues tengáis solucionado el fin de semana o lo que queda de mes de junio. Por ejemplo, te proponemos una visita al museo. Sí. Este es uno de los clásicos de la reina del rockabilly de Wanda Jackson, Rock You Baby. Bueno, pues Wanda Jackson ya con más años de cuando grabó esta canción, que era cuando se liaba con Elvis Presley y con gente así... pues va a estar visitándonos este próximo 3 de julio en el Museo Guggenheim de Bilbao y el día 4 estará en la sala Capitol de Santiago donde Wanda Jackson hará sus grandes clásicos, sus grandes éxitos de toda la vida como el Fujiyama Mama y todos estos y también presentará las canciones del último disco que publicó hace año y pico y que está producido por Jack White de los White Stripes y donde hacía versiones del Shake in a Lover de Johnny Kidd y los Pirates y de Amy Winehouse. Y de un clásico como este Rack You Baby de Wanda Jackson que se publicaba pues allá por los años 50 a algo que no sale a la venta hasta el próximo mes de septiembre. Y por supuesto lo estás escuchando ya de forma adelantada aquí en Trepidación. Esto se llama Layer y se publica como te decía el próximo mes de septiembre. Es eh, una de las canciones del nuevo disco de los Delta Saints, un disco que se va a llamar Dead Letter Jubilee. Bueno, pues los Delta Saints en julio vuelven a nuestro país. Han estado hace nada unos días de ahí se han ido a Francia a continuar la gira y de ahí vuelven en julio a terminar esta gira de avance de lo que será su nuevo trabajo. El día 5 de julio los Delta Saints estarán en la sala Anchoa de Bilbao, el día 6 en el Museo Montemoso de Vitoria, el 7 de julio en San Fermín, en el estudio 27 de, de Burgos, el día 8 en la sala La Cambolita en Marina de Culledo, el día 10 en el Monkey Club de Gijón el día 11 en la taberna Belfast en Santa María del Páramo, el día 12 en la sala Tararía en Ponferrada, el día 13 en el Blues Bejar Festival en Berja. Día 15 de julio, es una gira muy extensa, ya te lo decía, el día 15 de julio los Delta Saints en la Sala Son de Vigo, el día 17 en el Supersonic de Cádiz, el 18 en el Lui Lua de Estepona, el 19 en el Texola de Elda, el día 20 en el Loco Club de Valencia y el día 21 de julio Delta Saints terminan esta extensísima gira de presentación de su próximo trabajo, Dead Letter Jubilee, en la Sala Rock Sound de Barcelona. Habrá que echarle el ojo al nuevo disco de los Delta Saints y estar atentos en septiembre cuando volvamos con la nueva temporada de Trepidación para presentar sus canciones y bueno, pues estar al tanto del nuevo trabajo de Delta Saints. Este es otro viejo conocido en Trepidación y en nuestro país, Eli Paperboy Red. choices don't just sit there let up and raise your voice la voz de Eli Paperboy Red, un nombre que bueno, pues ya casi casi creo que le le van a dar la nacionalidad o al menos se va a comprar un piso porque vamos, está aquí metido todo el día, si no es tocando con los Piper Pots, es tocando él en solitario o haciendo sesiones de DJ. Bueno, Eli Paperboy Red viene primero a tocar el 14 de julio en el Bilbao BBK Live Festival. un festival que este año pues ya sabéis que viene gente como los Cure, como Radiohead y también como Ellie Piperboy Red, pero aparte del BBC Alive Festival pues va a hacer una serie de acciones y de conciertos fuera del del Montecobetas. Algunos serán en el atrio de la Londiga y otros en la sala BBK que está en la en la calle Gran Vía, en pleno centro de Bilbao. Bueno, pues El Pepperboy Rex tocará en la sala BBK de la Gran Vía el día 13 de julio a las 12 del mediodía, hay es nada a la hora del vermú y luego ya el 14 de julio lo hará en el escenario grande en la sala en el BBK Live Festival en el Montecobetas. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Tarde de lunes en la sintonía de BFM, estás escuchando Trepidación y ahora en nuestros estudios llega a visitarnos Marcos Sendarrubias. Comienzo del programa. Esta canción es una vieja conocida vuestra de los oyentes de trepidaciones, On the Dancefloor del primer disco en solitario de Marcos Endarrubias y it, it, it ain't nothing but rock and roll. Y bueno, decía que era una vieja conocida porque yo creo que Trepidación fue uno de los primeros programas donde sonó incluso antes de que el disco estuviera fabricado. Y era una vergüenza que Marcos no hubiera venido todavía a nuestro programa a contarnos cosas y a presentar el disco. O sea que por fin hoy, ya casi cuando nos vamos a ir de vacaciones, tenemos con nosotros en esta tarde de lunes en los estudios de BFM a Marcos Endarrubias. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, camino de Zaragoza. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, aquí estábamos escuchando... On the dance floor que fue la primera canción que presentamos de tu disco, yo creo que incluso antes de que de que estuviera fabricado, cuando el disco estaba camino de la fábrica además fuiste de los primeros en en pincharla y, y también fuiste muy probablemente de los primeros en tener una copia del vinilo. Pues se agradece y es todo un honor, o sea que doble vergüenza el que todavía no no te hubieras pasado por nuestros estudios. Nada, no te preocupes. ¿no? <ríe> bueno, este single este EP de 4 de de 4 canciones y The Innocent Bad Rock and Roll es tu primer disco en solitario, pero mmm, tú no eres nuevo en esto. Cuéntanos un poquito de de dónde vienes. Bueno, vengo de muchos sitios de Empecé en el 95 en el conjunto vocales de de Duab haciendo a capela. Eh, eh, digamos que me establecí con uno de ellos como proyecto propio que se llamaba Delprints. Eh, luego hice rockabilly con Nightmare y que fue quizás la banda más más sólida y, y más duradera que que he tenido y y luego pues algunas algunas cosas ya como de rockabilly trío sin batería como Monk River Trio, Donald Rigan, un rollo de eh el dúo eh ese con licenciados haciendo ahora versiones de de, de rock and roll o 60s en plan Coateque eh y, y mi propio proyecto de Marcos enterruidas. Ajá. Vamos que no paras y ahora incluso te pillamos en la furgoneta camino de de un bolo. Y y bueno, y esto de lanzarte ahora en solitario porque si es más fácil para para plantear un directo, que te puedas mover tú solo, que que al llevar banda de acompañamiento esta pueda cambiar al no ser tan estricto como un grupo. era porque no, no no tenía la la la solidez de, de de tener una banda fija después de de haber abandonado el el proyecto de Nightmare y tenía una colección de temas que ya me estaban escode y había que ser grabados y y decidí el de montármelo yo por mi cuenta para no tener que dar explicaciones a nadie de, de la toma de decisiones que de, tiene de, de cualquier tipo de proyectos de estos y de la misma manera contacté con unos músicos amigos míos que me han echado una mano, formé el sello, el sello el el disco Bueno, no no no había ninguna otra ambición que no fuera la de controlar mi propio trabajo nada más. Uh -huh. En la contraportada del disco parece es fotografiado con con con banda, con un con trabajo, con batería y con guitarra, yo no sé si es la la formación habitual que yo hacen directo, también depende del lugar, si te llaman para tocar tú en solitario vas. No, no, no, no, esa esa es la formación que que solemos llevar. Lo único que que al, alternamos el baterista eh que en el disco grabó eh, Iván Vela, esta eh, noche le echaré Jiton. Y, y solemos alternarlo con con Kike de de los Widowmakers eh por lo demás es es el proyecto que llevamos con pues trabajo, guitarra eléctrica, eh batería minimalista, caja y charles nada más, ni ¿Sí? acústica. Sí. Mm -hmm. Bueno, y luego tú en la voz y en la guitarra también. Sí, obviamente, claro, <risa> la acústica y la uso. Sí. <risa> pues ya que está, ya que te tenemos aquí, estamos presentando este disco, vamos a escuchar otra de las canciones de DZ que se llama Venga nena. Perfecto. Sábado en la la noche y y y tengo ganas de bailar a a a mi chica y la paso a mí a buscar iremos algún sitio donde haya acción una buena banda y mucho rock, rock, rock, venga nena que no puedo esperar entra ya en el coche y marchemos para allá மசாலா தவாசா de nos aprieta te rozo una vez más vámonos albuga que es momento de amar vengamea que voy a estallar dame otro besito antes que empiece lo demás dame otro besito antes que empiece lo demás dame otro besito antes que empiece lo demás Esto era la canción que abre la cara de de de Nothing Bad Rock and Roll, el primer single en solitario de Marcos Endarrubia, la única canción de las 4 en en castellano. Yo no sé eh, qué supone para ti el el hacer temas en un idioma o en otro, qué importancia tiene. Bueno, a mí principalmente si sí, lo lo que de lo que se trata de hacer rock and roll clásico, me siento mucho más cómodo con este esquema eh eh de las canciones eh, hacerlo en inglés, lo de hacerlo que se llamaba representaba un reto y esta canción ya eh, era una deuda que tenía porque viene de la etapa de Nightmare y no conseguimos llegar a grabarla y bueno, yo creo que era era la, la la primera de las deudas que tenía a la hora de hacer este proyecto, por eso es la que abre la cara eh al del disco y, y de una manera muy orgullosa. Eh por lo demás, como te digo, me siento mucho más cómodo componiendo en inglés y si lo que quiero hacer es rock and roll eh, eh con guitarra clásica. Eh, por lo demás no tengo ningún reparo en en en en, en componer en castellano, pero siempre me, se, me me sale la métrica más dilatada y me voy un poco más al al pop o, o al country. Me imagino que igual también es más fácil el inglés a la hora pues de tocar fuera, de ir a festivales, de de mover el disco, ¿no? Sí, sí, bueno, eh eh perdona, pero no te he oído ti. Sí. No, no, no pasa nada. Te preguntaba que igual que también el el tema de grabar y de componer en inglés, que es más fácil a la hora de de moverte para tocar fuera o de ir a festivales o incluso de sacar el disco, de vender el disco fuera. Sí, no, sin duda, pero bueno, eh, digamos que tampoco es ese es el objetivo o la ambición principal. Si lo que quiero hacer es, es, es rockabilly primigenio y con cierta ortodoxia, lo lo, lo creo que que lo debo de hacer en inglés como como una preferencia mía. Aparte de hecho como ya te digo que me resulta como dolorada de componer, eh obviamente en el momento que estás eh eh haciendo un, un show en inglés eh, en un ambiente tan digamos eh marcado como decir rock and roll, pues eh, ahora mismo con internet y demás no hay no hay frontera, así y accedes exactamente a, a festivales de de fuera, puedes vender discos fuera y te metes en ese mercado, vamos, no es Pero tampoco es por ganarlo, eh, exclusivamente, porque me siento más cómodo haciéndolo de esa manera. Pues ya que en este momento vosotros vais a Furgoneta y estamos hablando de cantar en inglés o cantar en castellano, pues si te parece, me aguanto yo con vosotros en la Furgoneta y nos hacemos un viajecito al, al Moro y vamos de compras, ya de paso, y escuchamos sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, otra de ¿sí? las canciones. Esto se llama Don Tomoroco. Muy bien. ¡Aguanta! otro otro de las canciones del del primer single del primer EP en vinilo de 7 pulgadas de Marcos Andarrubias es un disco que aparece publicado en un sello que se llama Carmela Records. Eh, cuéntanos un poco Marcos, este sello es tuyo, lo has formado para el disco? Sí, bueno, este es, el, el sello es, es mío y, y eh, el objetivo de, del mismo es eh, el de tener una plataforma propia donde pueda controlar mis propios lanzamientos. eh porque es eh, este disco es el primero de una serie que que que bueno, tengo pensado hacer si el destino me lo me lo permite. Uh -huh. Con un una galleta un logotipo además que recuerda de una manera un poco cañía a San Records. Sí, muy sí, bonito no, pues. y muy elegante, por cierto. Sí, sin, sin duda, bueno, ese también era el objetivo, lo que lo, lo que tenía claro es que quería hacer eh un homenaje a a a las mujeres españolas eh en el aspecto más folclórico, sí. eh porque como ya hemos estado hablando de que el margen del del público que podamos tener aquí o las ventas que se puedan realizar, tenemos la oportunidad de venderlo fuera, pues no quería perder esa señal de identidad que de alguna manera nos identifica cuando cuando alguien eh, mira hacia España y quería pues es una folclórica. Eh, si te digo la verdad, sincerándome, al principio lo que quería era llamar al sello Lola Records, pero ya me di cuenta que que ese, ese sello ya existía, eh me, me busqué la vida en eh, luego pensé en Carmen Records y también existía y y dije, pues el único nombre que me queda de mujer así con una cierta reminiscencia española eh eh y relevante internacional es la Carmela y y Carmela Records. ¿eh? Uh -huh. Y el disco bueno a ver, eh ahora con todo este tema que hay de de la fiebre de los coleccionistas de vinilo, que todo el mundo habla de los famosos 180 g en un disco de vinilo que que que es sinónimo de calidad. A ver, este single en qué lo habéis fabricado porque, o sea, yo creo que esto pesa más de 180 g porque es un pedazo de piedra que lo pones en el tocadiscos y se te hunde en el suelo y va al piso del vecino de abajo, ¿qué es esto? No, no, 180 g no es porque el formato de 7 pulgadas no, no admite ese ese gramaje, pero no no lo tengo claro, yo creo que me parece que el, el el el el gramaje normal, el que todo el mundo conocemos como para los para los singles, me parece que es de 70 a 80 g y esto debe ser 120. Hola, ¿vos pues parece Entonces, ¿eh? parece casi cuarto y mitad, eh? Parece. Sí, sí, sí, la verdad es que es una buena rodada. Sí, es sí, sí. Rodaza. Es, vamos, el para los que no tengan todavía el, el disco físico en sus manos. Pues vamos, si las cuatro canciones y la grabación es contundente ya el el coger el disco y ponerlo en en el plato es casi un ejercicio de de halterofilia. Por cierto, cuéntanos para los oyentes de atrepidación que quieran conseguir el disco, ¿cómo se puede comprar? ¿Está distribuido en tiendas? ¿Hay una dirección, una página web, una un apartado de correos, algo? Bueno, en principio el disco solamente eh se se vende por correo. Eh, lo, lo tengo en en alguna en algunos locales de Madrid, pero son más bien bares y peluquerías. Eh Uh -huh. pero lo pueden eh, adquirir escribiendo a carmelarecords arroba hotmail.es y Yo creo que lo suyo aparte de bajárselo para tenerlo en en iPod, MP3 y demás es es pillar el single, porque aparte de de lo que decíamos de la calidad del gramaje que tiene, pues tiene una portada preciosa hecha por uno de los mejores fotógrafos que hay de rock and roll en estos momentos que es Antonio Alai. Hola, amigo que ya tuvimos además hace hace tiempo en el programa, que nos hablaba del libro que había publicado sobre fotografías de rock and roll, Rock in Spain, un libro en el que además tú has colaborado llevando la parte del del CD que regalaba, ¿no? Del recopilatorio. Bueno, yo eh sin eh sin mucha modestia, yo con Antonio he colaborado mano a mano desde el principio en la elaboración de de todo el proyecto en sí. Eh, digamos que mi manera más destacada al margen de de de eh de documentar y y establecer conexiones con la eh, con la gente para para establecer los contenidos que tenían que tener el el libro eh, eh me dediqué aparte de la producción de la de, de de la de las promociones para coger eh de los conciertos para coger eh, pasta, me preocupé de la producción de, del CD que que va integrado como regalo en el disco, que fue una cosa bárbara. Prometimos a a 40 personas, 10 grupos de de de muchos sitios del estado. Eh en un semana eh para grabar en directo para el nuevo backline una hora en eh, una hora una una canción eh por barba y entre medias del sábado al domingo Albas, creo que había me comentó en su momento nos comentó Antonio cuando estuvo aquí en el programa que había una idea de de publicar ese mismo CD en en un disco en un 10 pulgadas, en un disco de vinilo, no sé. Correcto. Sí, correcto, ese era ese el planteamiento inicial. Lo que pasa es que como nos hemos quedado tan cortos de de de pasta, <risa> eh al final eh fue inviable porque queríamos eh luego pasear el proyecto por muchas ciudades, pero eh el tiempo no, no acompañaba económicamente a al asunto. y se nos quedaron muchísimas cosas en el Títere, alguna día será esa, otra de pasear su exposición claro. y bueno, de hacer varias cosas, pero no no está hasta no el asunto como para tirar cohetes. Vaya, qué qué lástima. Uh -huh. Eh, cuando nos contabas los puntos de venta del disco, hablabas de bares, hablabas de peluquerías que llevan uh -huh. el el rollo 50, el rollo pin-up. ¿Tú cómo ves ahora el el momento en el que está el rock and roll en nuestro país? Está en un momento bastante álgido, ¿no? Eh, parece que hay una segunda explosión como hubo en los 80. No sé si esto será bueno o malo, me imagino que bueno. Hombre, en en principio eh, eh bueno, es me pasa es que es una explosión bastante moderada. ha moderada en los 80 fue muy descontrolada y y y bueno, había había gente por todo. Ahora mismo, bueno, aunque los los por un lado los medios eh no acompañan, pero internet está ahí. Eh bueno, van saliendo chavalillos eh y se nota que hay hay hay más gente que que que vive esto de de otra manera, sin militancia y demás. Pero es un es un boom eh moderado. A mí me parece de puta madre porque No se sé, me imagino que que todo saldrá ahí que será cuestión de de insistir un poco y de cruzar los dedos para para que que todo esto surja no sé sí, ya ya veremos nosotros desde luego en entrepidadión intentamos ayudar todo lo que podemos pinchando a este tipo de bandas y y bueno pues pues trayendo discos tan buenos y como decimos nosotros llenos de cholería y actitud como este It Innocent Bad Rock and Roll que es el el single que ha publicado Marcos Sendarrubias Y que digo a los a los oyentes de Trepidación que si no se han quedado bien con la dirección para poder conseguir el disco, que no se preocupen, que en el blog que tenemos aquí en Trepidación, entrepidacion.blogspot.com, ahí van a tener todas las direcciones para hacer la descarga, para comprar el disco físico, o sea que que no va a haber ningún problema y que ningún oyente de Trepidación se va a quedar sin este 7 pulgadas de Marcos Andarrubias. Muy agradecido. Pues oye Marcos, nada más agradecerte que te hayas pasado por esta tarde por Trepidación. Tenemos un tema más de eh para escucharnos queda el último tema del disco que además es el que cierra la cara B, Darling y con él nos despedimos, esperamos verte prontísimo en directo y esperamos tener dentro de poco noticias tuyas. No sé si estarás ya preparando nuevos temas, va a haber nuevo disco de cara a después de verano o como cómo cómo se te plantea el verano? Pues el el verano se me presenta tranquilo en cuanto a volos precisamente porque por eso mismo, porque he decidido parar para para seguir eh, grabando porque tengo unos tres temas que tienen que ser grabados y aunque no tengo prisa, si sí tengo la oportunidad de empezar a a grabar con otros músicos también, con los que quería contar de de de antemano, pues más o menos eh tengo la idea de que cada cada canción la haga con determinado grupo de de músicos y y bueno, en principio, que imagino que para agosto o septiembre como como muy tarde, empezaré a meterme en el estudio, pero ya estoy trabajando en ello. Vale, pues aquí en Trepidación y en BFM te esperamos con los brazos abiertos y ansiosos y con el colmillo afilado esperando <risa> hincarle el diente a las nuevas canciones de Marcos Endarrubias. Con Darli nos despedimos y nada Marcos, muchas gracias por haber por haberte pasado esta tarde de lunes por aquí por Trepidación y mucha suerte y muy buen verano. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias a ti por la exposición y y por tu apoyo. Muchísimas gracias. Vamos, saludo. Darling, I wish that you'd knock my door Oh, how I'd like to hold you tight I'm gonna kiss you all day and night Darling, darling, darling, won't you please come home? Sugar, honey, I want you as you did before Listen, baby, I give you nothing but mellow If you give me one more chance சிதி <muchas> sor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact discs y abrelatas eléctricos. Yo elegí otra cosa. ¿Pasó? Elige la alternativa. Elige BFM. Continuas en la sintonía de BFM en esta tarde de lunes escuchando Trepidación y ahora en nuestro juego de las versiones, el día que los Rolling Stones se pusieron máscaras de lucha libre mexicanas. graciosa, elegante y etérea esta versión del Let's Spend the Night Together de los Rolling Stones a cargo de los Stray Jackets en compañía de Sara Borges en la voz. Esto pertenece a la colección Rock and Soul que publica el sello Q Records. son canciones que grupos graban en el en los estudios del sello en los Q Division Studios, tomas en directo y que luego se publican en una colección de singles numerados llamados Rock and Soul, que normalmente son de vinilos de colores, pero que curiosamente esta vez en este vinilo de los Stray Jackets con Sara Borges pues lo han publicado en vinilo negro hoy por llevar la contraria y por ser originales dentro de la colección. Los Stray Jackets en compañía de Sara Borges están hoy han tocado hoy este Spend the Night Together en el juego de las versiones de trepidación. Y este es el debut de Silvia Superstar con nuevo grupo con los fabulosos. away el clásico de Yaki Desiano que en los años 80 popularizó Tracy Ullman y, y tuvo gran éxito con esta canción y hace poco los Jincas también lo grababan en su disco debut. Bueno, pues esto pertenece al nuevo disco de Silvia Superstar. Silvia tiene un nuevo grupo, Silvia Superstar y Los Fabulosos y con ellos acaba de publicar un EP en vinilo Rosa Precioso, un Rosa Brillante, un Rosa Chicle. que bueno, casi dan ganas de de pegarle un mordisco. La que fue la cantante de las Killer Barbies debuta con nuevo grupo Silvia Superstar y los fabulosos y este breakaway. Y nosotros en Trepidación seguimos estrenando cosas nuevas. Este es el nuevo single y vídeo de Nada Surf. எாத்தார் «Waiting for something», el nuevo nuevo nuevo single single de de de «Nada Surf», extraído de su último trabajo Stars are to Astronomy». Y y bueno, pues vídeo este trío de «Nada Surf». Afíamos el rock y el quinto intento afíamos el rock un experimento pero en nuestro sueño ya somos una banda de rock y yo ni fander suena desechable tocamos los cans un siniestro total una caca de luz una caca de luz una caca de luz una caca de luz una caca de luz un día a la semana en los salesianos hacíamos el rock del vestuario siempre después del entrenamiento todo apestaba al inimento rodeados de ropa sin lavar allí nos poníamos a rockear கதே உனக்கூனா Qué buen rollo da siempre escuchar canciones como esta y canciones... Bueno, todas las canciones que hacen Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Esto se llama Seis Her Seis Seis y es la canción con la que abre en su nuevo trabajo plantado en el Jukebox. Un disco que acaban de publicar, Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Además hay dos formatos para elegir, formato CD y formato vinilo. Hace poco les veíamos en directo presentar estas canciones y pues eso... que de Santiago Delgado y los Runaway Lovers no se puede decir nada malo porque si en disco son divertidos y dan mucho rollo, en directo son el triple, el quadruple, el bueno, millones de veces más divertidos y yo os aconsejo que si hay un concierto cerca de vuestra casa de Santiago Delgado y los Runaway Lovers, que no os lo perdáis porque lo vais a pasar muy bien y desde luego ellos para nada son una caca de lux. Plantado en el U-Box se llama el nuevo trabajo de Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Y esto también es nuevo, es rockabilly puro a cargo de los Quakes. Se llama Promises y es una de las canciones incluidas en Planet Obscure, el nuevo disco de los Quakes.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 Necesitamos los huevos. BFM, la alternativa. No he entendido nada de lo que han querido decir con los huevos y las gallinas. Bueno, minutos finales de trepidación en esta tarde de lunes y nosotros viajamos a los años 80 en el apartado para el recuerdo con bebés sin sed. Si las luces ya se apagan en esta fiuda சீ si சார் Y con el apartado para el recuerdo y con el primer single que Bebe Sin Sed grababan a mediados de los 80, Saltos del Tiempo, que estamos escuchando, despedimos por hoy Trepidación. El próximo lunes nos volvemos a encontrar, es último lunes de mes, por lo cual estaremos con un especial Club Negro. Hasta la próxima semana, que nos volvemos a huir el próximo lunes a las 5 de la tarde. Hasta entonces a cuidarse y a pasarlo muy, muy bien.